Gracias por atendernos. Buenos días a usted de la audiencia. Bueno, Capitán, ¿cuáles han sido las novedades de este fin de semana, que ha sido largo y han sido quizá algunas, bastantes, ¿no? Sí, han acontecido varias novedades a partir del sábado en horas de la madrugada que aconteció el primer hecho, por el cual fueron aprendidos tres jóvenes que rompieron vidrieras en tres locales situados sobre la calle Rivadavia este hecho aconteció aproximadamente a las 3:30 del día sábado y los tres jóvenes fueron aprendidos eh, en fragancia por el delito de daño y resistencia a la autoridad quedando alojados a disposición de la fiscalía eh, Estos tres jóvenes una vez indagado el día sábado en hora de la tarde recuperaron su libertad luego de haber sido procesado por el delito eh, recién mencionado. Eh, o a posteriori, o precisamente el día domingo en horas de la noche, acontece otro hecho por el cual un joven, un menor de 16 años, es interceptado en la vía pública y le es sustraído un teléfono celular por otro joven de 20 años domiciliado en este medio, celular que a posteriori es recuperado por ser entregado por el progenitor del mayor, eh, siendo procesado el mismo por el delito de robo. El autor de este hecho... Eh, minutos más tarde, estamos hablando aproximadamente de las 24 horas del día domingo Esa persona en de esta dependencia policial y sin mediar ninguna circunstancia eh, extraña o rara Procede a la rotura de un vidrio de la puerta principal arrojando piedras El eh, mismo una vez que produce el daño se da la fuga Por lo cual no es eh, interceptado por personal policial iniciándose la causa por daño calificado también a disposición de la Fiscalía. El lunes, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, fue aprendido un menor de 14 años que había sustraído un cajón de herramientas de un vehículo que estaba ubicado en Sojo y Mitre. Este menor es, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales del Departamento Judicial de Menores de La Plata recuperando su libertad en virtud de disponer el, las autoridades judiciales entrega a sus progenitores. Este menor había sido también demorado el año pasado por la misma circunstancia, por lo cual tiene varios antecedentes de esta naturaleza. Y por último, en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 2 horas con 20 minutos, fue aprendido por resistencia a la autoridad y lesiones el ciudadano Juan Marcelo Sosa, quien se encuentra alojado en esta dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales de la UFI local, quien fue aprendido por personal en circunstancias que fue sorprendido eh, golpeándose con otro joven, y no obstante esta, la presencia policial, Sosa eh, provocó y golpeó a un efectivo policial, por lo cual fue aprendido y se encuentra alojado en esta dependencia policial. Uh -huh. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué consecuencias tuvo el efectivo lesiones leves eh, uh -huh. no, no de importancia, solamente eh, lesión fueron leves, eh, por lo cual no le ha, ni siquiera ha, ha provocado que deje de, de trabajar en forma normal. Ajá. Bueno, gracias capitán, un, un, re, un recorrido por este fin de semana largo con intensa actividad policial por lo que por lo que nos cuenta, ¿no? Sí, han acontecido varios hechos, eh, eh, esto fue una síntesis muy corta de lo sucedido, uh -huh. pero han sido varios hechos que han acontecido desde el viernes en la noche. ...a la madrugada del día de la fecha. como ¿Tendrá algo que ver el fin de semana largo con todo esto? Porque hemos pasado fines de semana muy tranquilos, ¿no? Este, y de repente así todo de golpe. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde la comisaría? Sí, no, no, yo entiendo que no es por fin de semana largo... ...ya que ha habido fin de semanas largos... Tranquilos. Eh, pues tranquilos, sí. eh, inclusive el de Semana Santa... ...ha sido un fin de semana bastante sí. tranquilo... ...que es cuando más movimiento de Juventud hay... Uh -huh. eh, Por ahí ha sido eh, plena coincidencia, creo, no, claro. no, no no se debería el fin de semana largo. O sea, influye el fin de semana largo el hecho de que el domingo a la noche por ahí hay un poco más de movimiento que un domingo claro. común. Claro. Pero después no sería algo pura coincidencia, nada claro. más. Claro. Capitán, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.